Preparamos un outfit especial, porque ahora estamos en vivo, en YouTube y en Twitch. ¡Sumate! verdades en canción señal entonces el color de mi edad coges tus huesos la muerte y la medida soltarán su peso sabrás caminar tu animal no hay culpa en la fuerza vital libera tu libertad la historia está en la las crías los destellos el hambre los albores el ritual libera el color de tu edad Bueno, así le damos la bienven bienvenida a Mar del Plata. Ah, bueno, muchas gracias, Cumpipipis, por invitarme esta tarde a compartir con ustedes. Así que feliz. Bueno, Nara Andariega, estás en el contexto de una gira acá por Argentina que arrancó hoy tempranito, por lo menos en la ciudad de Mar del Plata, Eh, en la facultad, en la universidad, en un día veníamos hablando justo en la tanda En un día de mucha lucha, justo en la Universidad de Mar del Plata Así que, ¿cómo te sentiste en este primer encuentro que tuviste con esta ciudad? Bueno, siempre es copado venir acá a Mardel a compartir con gente pensante Estuve con eh, gente de Ciencias de la Educación Eh, éramos poquititas pero estuvo muy nutritivo una conversación súper profunda trabajamos, mediamos un poco desde la estética que yo traigo que tiene que ver con el folclore chileno también eh, eh, mixturado digamos por otros colores y nada estuvo precioso o sea, hablamos bastante sobre negacionismo, sobre los tiempos convulsos que se agitan en nuestros cuerpos y cómo queremos también transitar Esos caminos y desde dónde venimos y hacia dónde vamos también con nuestras preguntas. tu red rico. Me imagino que sí, vos venís, Nara, de Magallanes, vos venís de la zona de Chile, de la zona más antártica de Chile, ¿puede ser? Claro, yo soy de ahí originalmente, entre varias comillas, claro. eh, pero vivo ahora en la región de Aysén, que está en el paralelo de Comodoro Rivadavia. Ahí estoy habitando desde el 2019, en un lugar chiquitito en una eh, en un valle que es Valle Simpson, una comuna muy pequeñita, 20 kilómetros de la ciudad capital, de 50.000 personas es todo muy chiquito y nada pasé, en esta gira pasé primero por Comodoro y ahora seguimos el periplo. Bueno, muy bien, ya habías iniciado, ya habías hecho en algún otro momento mm. alguna gira que te haya traído acá a nuestro país Yo viví no. Ya La Universidad Pública está un poco en jaque, así que ya no tenemos mucho que contarte, sabés un poco a lo que venís, pero bueno, no sabía si ya habías venido a nuestro país en modo gira, digamos, ya, Argentina había sido, eh, o te había recibido en una de estas giras que vos hacés con esta música tan hermosa. Sí, yo como te digo, viví acá en el sí. territorio varios años, casi 10 años, y pero ta, anteriormente había estado de gira por Trelew, también Zona Patagónica... Así que nada, yo ya sé, vi, conozco, que conozco esto de estar girando en periodos preeleccionarios y también encantada de venir a colaborar un poco con el pensamiento crítico además de la guitarrita, ¿no? porque hay que pensarnos siempre desde diferentes miradas. vos recién decías un poco el pensamiento crítico y no solo la guitarrita y nosotros venimos en una, por lo menos en la ciudad de Mar del Plata en una lucha muy importante reconociendo particularmente que la cultura es identidad que la cultura es parte de nuestra sociedad y en este caso vos decís algo que a mí me parece súper interesante y del cual obvio te voy a preguntar y tiene que ver con eso, no con el pensamiento crítico el arte, digo, la idea de, de ir con tu música es también generar espacios de discusión, generar espacios de preguntas, digo, ¿cómo haces esa unión entre la búsqueda del de pensamiento crítico y el arte, y la música? Bueno, te, es algo que hablamos hoy día con les chiquilles de, de ciencias de la educación es, ¿quién media digamos la el, el producto, entre varias comillas estético? ¿Desde qué lugar nosotros nos presentamos como artistas? ¿Queremos solo el brillo? ¿Queremos... Eh, no sé, solamente trabajar una estética que está desvalida, digamos, de un de una pregunta un poco más profunda. ¿Qué es lo que queremos? En el fondo también, nosotros como artistas, ¿nos identificamos como seres políticos? O pasamos por la vida solo de escenario en escenario. Eh, creo que hay que hacer una autocrítica grande también de nosotros, los trabajadores de la música. ¿Nos sentimos trabajadores de la música o no? Y desde ahí empezar a, a, a abrir las preguntas, a tocar las sensibilidades también, que es algo que comentó una de las estudiantes, eh, la emoción, eh, el, el, el contenido un poco más, más hondo, digamos, que, que, que salga del, de este brillo tan vacuo de repente de, de, del que estamos como rodeados los artistas. Y no te digo yo que soy una estrella mundial, pero... Uno tiene la re, tiene una responsabilidad social como artista. Claro que sí. Cuando, y nosotros a veces lo hablamos también en, eh, digo, en la misma línea, somos comunicadoras y comunicadores. Digo, ustedes que hacen arte también somos comunicadoras y comunicadores y en el momento en el que estamos frente a un micrófono tenemos la posibilidad de decidir políticamente si tenemos un mensaje concreto para dar o si no, podemos no dar ningún mensaje concreto y podemos hablar de lo lindo que es el mar, la arena y también va a estar bien, pero digamos cuán diferente es cuando mediante el arte que hacemos podemos tomar posición, podemos también acompañar en este caso hoy, digo, porque me pareció realmente hasta simbólico, ¿no? que esta primer clase que es en la facultad sea en un contexto tan politizado como fue hoy, en donde la educación particularmente de verdad está eh, en jaque, hoy hablábamos de si abrazo, si abrazo, no, más una barricada decíamos por acá, pero digo, en ese contexto, que vayas con tu música, ¿no? y que se puede hablar de música, que se pueda hablar de arte de cultura y de identidad también, me parece necesario, no solamente bello me parece estéticamente bello, pero también me parece necesario este rol de la cultura, una cultura que asuma la responsabilidad de decir Exactamente, ser disruptivo de decir, mi ley no o sea, claramente más acá en una ciudad que es históricamente fascista, o sea hay que, Tremendamente. Hay, hay que decirlo o sea, ya que vamos a decir las cosas, pero, Sí, así que feliz, estoy recontenta, siempre es un placer para mí venir a trabajar a estos lados Es poco redituable, pero eh, a nivel económico, digamos, co concreto Pero es súper nutritivo para el espíritu y para la, la cabeza Que es algo que también a mí, yo echo de menos, digamos, en el territorio chileno Que también el chileno está muy apocado, le cuesta más, digamos... entrarle a, a, a lo confrontacional es, es un país que es históricamente latifundista, clasista y, y, y cuesta digamos, como tener este tipo de charlas en la radio, ponte tú allá es, no, no me gusta decir imposible, pero casi imposible a mí me gustó ¿no? yo tuve una época tengo que decirlo una época en la cual seguía a varios eh, cantantes o trovadores chilenos porque me parecía como quizás no son los más conocidos quizás no aparecen en todos los medios pero chile ha sabido tener eh, trovadores y, al, y muchos artistas que han eh, impuesto un discurso y que han podido eh, de, dar un mensaje muy interesante Y digo, y caes vos y digo, es lo mismo, es un poco lo mismo. Hay algo en el trovador chileno, hay algo en algunos artistas chilenos que me parece eh, muy eh, bonito, ¿no? Traerlo y quedarnos con esta forma de problematizar lo que sucede en este país. ¿Cómo ves vos haciendo una comparativa? Recién decías, bueno, en los medios de comunicación, quizás allá esto no sucede, pero ¿cómo ves? En el ámbito de la música, por ejemplo, la diferencia entre quizás colegas chilenos, chilenas, y una vez que venís acá a Buenos Aires, Argentina, que aparte tenemos un mercado grandísimo también de músicos y músicas. Sí, yo veo, creo que la música chilena, como digamos la estirpe del trovador, la trovadora, está, está remarcada por Violeta Parra. Violeta Parra, que fue una gran trabajadora de la música, que luchó mucho por abrir un montón de espacios en, un, en una época donde ser mujer y ser mina claro. con guitarra, folclorista, re, recopiladora, eh, era re difícil y la loca se la, se la jugó, pero por completo, por la manifestación de su uh -huh. obra. Lamentablemente es una suicida de nuestro país. O sea, fue tal la presión que ella, que ella sintió por no poder llevar a cabo el, lo que ella tenía pensado como gran obra, como vivir tranquila en el fondo de lo que quería, que era su música, darle de comer tranquila a sus pibes, a sus niñes, eh, que se pegó un tiro. Entonces creo que todos los que conocemos la historia de Violeta, que tocamos la guitarra, la historia de Víctor Jara, nuestro cantador ícono, eh, nuestro cantor ícono, Eh, que fue asesinado por la, uh -huh. la dictadura cívico-militar en el 73 sabemos que, que el cantor la cantora tiene una responsabilidad con su instrumento entonces es parte de nuestra historia social es parte de nuestra memoria histórica y el que no se identifique con eso bueno, que se dedique al pop más duro <risa> y, y está todo bien igual o sea, hay para todos tenemos que tener el mismo color Haciendo como la comparativa entre Chile y Argentina. que hay unos músicos bárbaros. El nivel de producción que se oh, trabaja mira. en Argentina es increíble. Los colegas realmente tienen un compromiso con la música profesional. Así que, bueno, ahí mixturando colores siempre vamos a... Algo, algo bueno vamos a, a tomar y vamos a hacer, no sé, algún licuado simpático. Me encanta. Vos estás aquí en, también presentando este nuevo, el último disco tuyo, que es Cardinal, que nació después de la pandemia. También otro momento muy clave para. Han pasado algunos artistas por acá y siempre hablar de lo que se gestó a partir de la pandemia ha sido eh, por ahí puntos muy, crucial, muy cruciales en su carrera. Hay quienes se han. Internado adentro de sus casas a componer. Hay quienes han dejado todo porque no podían encontrarse sin el público. ¿Cómo te pegó a vos, Nara, la, la pandemia y la creación de este nuevo disco? Ya, yo estuve súper loco porque estuve eh, girando por el mundo 10 años con un EP. Solo con un EP hecho más o menos a más. Unas que hacía por aquí, y por allá. Tenía una, una portada que se hacía en papel y con ese EP del 2010 al 2020 yo giré por el mundo, cara rota, con cinco temas. Y el 2020 me cayó una guita de Papi Estado Chileno, el 2019, finales del 2019, para grabar el disco, este Cardinal. Entonces mi plan era grabarlo en... Comodoro Rivadavia, quizás Capital, todavía no sabía muy bien qué iba a hacer porque cuando recibí la guita fue post-estallido social en Chile, yo, antes del estallido yo estaba en Europa, le contaba a Santi, estaba en Europa, pintó estallido, yo me re-flasheé, no, esta es la revolución, me voy al todo. pero todos en ese momento lo creímos así que me imagino que para vos obviamente esto fue mucho peor pero en algún momento todos creímos que iba a ser la revolución chilena la que nos iba a cambiar a toda la latinoamérica no, no, no se, no, no, no sucedió no. y en medio, claro cuando yo eh, volví digamos al territorio porque veía, viste, están estaban disparándole a, a la gente a la cara La policía le estaba disparando a la gente a la cara, entonces yo re preocupada por las copas, por mi piba que estaba allá. En fin, partí al territorio, me ganó esta plata de Papi Estado. Entonces no sabía si iba a grabar el disco en Comodoro, lo iba a grabar, iba a volver a Buenos Aires donde viví tanto tiempo. Y ¡pum! Pandemia. ¿What? ¿Qué pasó? ¡Qué onda! Así que ahora qué? Me dediqué a producir mi disco y a grabarlo en el estudio, el único estudio que hay en Coyhaique, una ciudad de 50.000 personas, que es el Estudio Uranio, con mi querido amigo, un gran músico, gran, gran, gran músico, Juan Pablo Aguilera. Eh, y nada, a, a flashar cómo se hace un disco que no tenía en idea. O sea, cómo se construye un disco, un disco conceptual, Un disco eh, bien grabado, profesionalmente buscado, amado, querido. Y tú lo logré. Quedó ese, ese hermoso disquito que fue reseñado por música popular como uno de los 20 destacados de los lanzamientos del 2020 a nivel nacional. Así que bien, golazo. Increíble también, Muy gran golazo. recorrido y un aprendizaje hermoso, porque es como fue bueno un bebé gestado y aparte. Eh, medio en incubadora, ¿no? Porque estaba todo cerrado, dedicándose exclusivamente al disco. No, re oh, no. loco. Sí, fue re loco. Entre medio hice un podcast que se llama La Máquina de Imaginar. Sí. Si lo quieren buscar, igual, bienvenides. Está en Spotify, en Evox. Otro delirio también, así que, bueno, hartas cosas bellas salieron de, de esa locura. Muy bien, ¿y tenés pensado ahora? ¿Venís a Mar del Plata? ¿Seguís la gira? Sí, sigo la gira hasta que me muera. ¡Ah! Eh, me voy después para Capital, para Buenos Aires. Tengo una fechita. Ah, antes. Antes. Sí, tengo una fecha acá el viernes en la prosa mutante que es este ciclo de poesía, delirio, música y rock and roll poético. Es en... Ahora vamos Beatles. a... Juice. En Vital Juice, es, en es la barría 27 y 47. Igual nosotros vamos a estar compartiendo también el flyer para quienes no te hayan visto Hoy te puedan ver el viernes también Buenísimo, sí Y de ahí sigo para Capi en, Me voy a Boedo, a La Minga Un espacio que está re lindo también Que es un centro cultural cooperativo eh, Ahí tengo la última fechita de la gira Y ya de vuelta después para los pagos Bueno, Nara, decinos Cómo hace la gente en el caso Que quiera seguirte por redes, por ejemplo Ya, pueden encontrarme en Instagram, que es la plataforma más activa que tengo, como Narandariega, con muchas A, Narandariega, también en Facebook... YouTube, Spotify, siempre Nara Andariega y ¡pum! va a saltar la libra. Excelente, Nara sí. con doble A, Nara Andariega, entonces volvemos a hacer la invitación a aquellas personas que se quedan con ganas de escucharla. A Nara pueden acercarse este viernes 17 en la prosa Mutante o la barría 2747 desde las 20 horas. Ahí. precio de entrada? No. ¿Sabemos? No. no. Es entrada gratuita. Yo seguramente voy a pasar un sombrerín, pero si no, vamos y escabeamos todos. ¡Fantástico! Yendo, ¿no? <ríe> llegando. Así que, viernes 17 a las 20 horas en Olavarría 2747. y 47. Nahara, un placer hermoso haberte tenido por acá nos vamos a despedir con una canción tuya Ay cuál sería cuál sería nos vamos a despedir no se sabe no se sabe mm, se sabe a no... sorpresa con en la prosa mutante que se quieren Eso ver sí, sí. Qué muy vaya, bien entonces vaya. va gente para la prosa mutante tenemos conjura no tenemos conjura tenemos gente oh, estamos escuchando graciosa. entonces a nada en vivo Bueno, esto no es Conjura, es Tierra Dulce, que es un homenaje a Lola Kiepja, chamana, poeta del pueblo Selgnam. Entremedio yo voy a recitar, entremedio de la canción, y esas son palabras de Lola Kiepja. Pueblo Selgnam. Tierra Dulce, donde el viejo del primer de la herida encallada de mar Abierta es la pupila. Aquí estoy cantando, el viento me lleva, se me ha permitido venir a la montaña del poder y he llegado a la gran, gran cordillera del cielo, el poder de aquellas que murieron vuelve a mí, del infinito me han hablado. Las pisadas de las que murieron están aquí. ¿Vos también nos vas a dejar si estábamos tan bien? Quédate un toque más en la 88.7 en verdes y frites. Radio Comunitaria de la Azotea. 88.7. Estamos donde tenemos que estar. ¡Llegó la más